Si Boca gana el domingo, River no sale campeón. ¡Eh! Pero Mauro, estás haciendo un, una futurología bueno, tremenda. grabalo ahí, dejalo bueno, ahí. Bueno, su... quedó grabado. Guardá ¿sabes? este tweet. Bueno, bueno, bueno dale. Claro. Eh, estás... Bueno, eh, Pali, noticias que tienen que ver con la ciudad de Santa Rosa. A partir del lunes 8 de mayo y hasta el 31 de agosto de este año... comienza la temporada de poda en Santa Rosa. Parece algo menor, pero es importante porque después vemos ramas, pedazos de árboles, este, hojas por todos lados, sobre todo tapando las calles, tapando las veredas, y para que eso no pase, la municipalidad lanzó esta, esta temporada de poda, y hay un teléfono para sacar turnos. turno, ya hacerlo con anticipación, sobre todo si tenés muchos árboles en tu vereda, que es el 703433, ese es el número que dispuso la Municipalidad de Santa Rosa a través de la Dirección de Espacios Verdes, y se va a poder contratar en ese lugar a podadores registrados eh, en el municipio, que eso es un dato a tener en cuenta, es muy importante, el servicio es gratuito, te van a cortar las plantas, te van a llevar todo y te van a dejar la vereda limpita, siempre y cuando contrates a Este, podadores registrados en la municipalidad. Hace un año atrás la municipalidad hizo entrega de este, motosierras, motoguadañas y también este, algunos artículos también de, de, de poda como tijeras y demás a varios podadores de, de la ciudad de Santa Rosa y hay un registro en la municipalidad que si ingresan a la página de, de la municipalidad de Santa Rosa lo pueden ver y pueden contratar a esos podadores para que No, no te dejen un desastre en los árboles, no haya estas, estas podas drásticas ni mutilaciones en los, en los árboles que lo único que hacen es debilitar la, la vida útil de un árbol y es por eso que, que es importante que, que podamos informar esto. Desde el 8 de mayo, o sea el lunes que viene, hasta el 31 de agosto se abre la temporada de poda Y si podés sacar un turno antes, 70-34-33 es el número que dispuso la Municipalidad de Santa Rosa para que te puedan podar la planta de manera gratuita y este que tu árbol siga, siga vigente para el año que viene. Claro, bien. Son los meses que no tienen R, Mauro. más junio, julio y vos, agosto. Vos lo dijiste, así estos cuatro meses se puede podar eh, bien, bueno, así que a partir del lunes bien, 70, 34, 33 es el número eh, así que el, el que tiene árboles en la casa o la que tiene árboles en la vereda en la vereda, no en la casa, en la vereda mm. eh, puede sacar un turno y, y te lo cortan, te lo dejan re bonito y el año que viene tenés sombra para meter el auto para ponerte abajo tomando unos mates muy bien eh, bien, Mauro, ¿algo más? Cuando sea necesario, acá estoy. Dale, excelente. Nos reencontramos luego. Hasta luego. Bien, nuestro cronista.